El círculo secreto. Magia, misterio, leyenda Son auténticos dioses en la tierra Son unos personajes que ese pueblo japonés Los considera especiales Esta semana se ha ejecutado Se ha producido la definitiva abdicación del emperador de Japón Un personaje que nos sumerge Y que nos ayuda a hablar sobre la magia El misterio y la leyenda que existe Sobre este tipo de personajes <risa> Que van a ser hoy el centro de atención en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Konichiwa. Hola, buenas. Konichiwa. Konichiwa. ¿Qué, qué, muy buenas en japonés, ¿no? Eh, bueno, hola, sí. Sí, bueno, <risa> vale. Hola, ¿qué tal? <risa> bueno, ¿qué, qué personajes, ¿eh? Eh, sí, bueno, estamos en una nueva era. Es la nueva claro. era, la era reiwa que es como la llaman ellos, la, la era que se denomina de la bella armonía uh -huh. y que ha nacido pues ahora justo a partir de la abdicación del anterior mandatario, Akito, y lo sustituye Naruito. Naruito. Naruito. Naruito. Y el siguiente será la casito o algo, claro, o algo así, pero acabará en Ito seguro, <risa> seguro. ¿no? y eh, Podemos hablar de eh, muchas cosas ahí sobre esta figura, eh, sobre el emperador. Eh, Una figura que, eh, en mi opinión, es eh, su propia existencia. A mí, personalmente, me genera todo tipo de desprecio, pero pero bueno, eh, no deja de pues eso ser... Eso sin conocerlo. Eh, eh, no, no, no, mérito, no, y no, la no, no, conocerlo. Cualquier emperador me lo genera. no, eh, pero Eh, no deja de ser eh, llamativo, por ejemplo eh, eh, No, no, no hablo del hombre, hablo de la institución ah, No bueno. me interesa para nada eh, Creo que no es buena para la humanidad <risa> Ni siquiera buena para un pueblo que es muy avanzado en lo tecnológico pero muy legendario, muy tradicional Y eh, eh. tanto es así, fíjate que la abdicación del actual emperador ha generado una decisión oficial impensable 10 días de vacaciones en Japón, o sea, 10 días, imaginad que eh, aquí eh, abdica el rey, bueno, no, no, no, no tenemos que imaginarlo, o sea, porque ha pasado, eh, pero que el gobierno decide, bueno, como bueno, la diferencia, días de la diferencia es que es el rey el que se toma las vacaciones y no se va a tomar sí. el pueblo, sí, es un poco sí, sí, claro. el mundo al revés. Sí. No, pero bueno, hay que entender que, que también allí en Japón, el, los actos digamos del emperador son actos que están directamente relacionados con el pueblo. Eh, a partir de, sobre todo, bueno, ahí hay una religión, eh, hay varias religiones en vigor, estaría algo de cristianismo, ¿no? que tiene una, una, in, eh, un, una implicación, bueno, hay una presencia mínima, y luego las dos fundamentales religiones que hay son el budismo y el sintoísmo, lo cual no significa que realmente el pueblo japonés sea como profundamente creyente, eso no, no está muy claro, sí que es profundamente digamos, ritual. Hace muchas prácticas y toda su vida o bastante parte de su vida está muy ritualizada, ¿no? Eh, que no es muy distinto, a lo mejor, lo que nosotros podemos ver aquí en, en, en España, ¿no? Que también, seguramente, para no, para los japoneses nosotros somos muy exóticos y cuando vienen aquí piensan que realmente pues tenemos una vida que está repleta de ritos. Sobre todo en Semana Santa sería, fíjate, la sí, imagen bueno, que daríamos. Y la Navidad y un montón de fiestas que tenemos, o sea que, que yo... Lo, y, pero actos muy sencillos. Yo donde me voy a cortar el pelo, por ejemplo, pues tienen un San Pancracio y ahí le ponen... San O sea, que, que son cosas como muy cotidianas que nosotros ya no les damos valor porque las tenemos muy interiorizadas pero seguramente para un extranjero les, mucha, les llame mucho la atención Fíjate, me lo decía pasó... el hombre de negro Pablo Ibáñez antes que ir a Japón, estar en Japón es lo más cercano a estar en otro planeta Bueno, sí, a ver eh... por, por esas creencias por eso que le rodea a ellos, ¿no? que por un lado son súper desarrollados Tecnológicamente, pero claro. eh, esa tecnología, ese desarrollo tecnológico, lo viven además eh, con una legendariedad, eh, y con unos mitos, con unas eh, leyendas, que le sumergen a otro tiempo. Yo, bueno, a ver, yo creo que aquí también, como digo, depende un poco el recorrido que hagas. O sea, si vas como turista como viajero, sí que te llama la atención de que en un momento dado puedes pasar de, de estar en una calle que parece Blade Runner a ir a un sitio que parece la Edad Media. ¿no? Te metes en cualquier templo budista o sintoísta que puede estar a la vuelta de la esquina y se generan unos espacios de silencio, de intimidad, que es increíble. ¿no? Ahí, ya digo. Entonces, sí que hay muchos contrastes. Tú ves, por ejemplo, películas del cine japonés y ves que realmente las vivencias de las familias eh, son muy parecidas a las de los occidentales. ¿no? Yo que sé, ves, eh, que te digo yo? La de, una de, de las más así recientes que yo he visto, la de Sonata eh, Tokio. Mm. Es una película que, bueno, que habla de una de justamente del momento de la crisis económica de los años 90 en Japón y ves que los problemas que tuvo que, que aparecían en esa familia que parece como que es bastante realista hasta cierto punto, pues son los mismos problemas que pueden tener en, en la sociedad occidental también cuando cuando pasa una crisis, ¿no? O sea, que yo creo que también depende un poco el tipo de viaje que hagas, pero es cierto se que se adaptaron hasta en eso, que lo vivieron antes. Bueno, tuvieron resto, una ¿no? crisis de los 90, sí, que les vino no estaban acostumbrados, llevaban tantos años de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial mundial que para ellos fue un auténtico shock, ¿no? fue un auténtico trauma. Pero lo que te decía un poco de por qué eso de que lo que le pasa al emperador de alguna manera se traslada a la población, ese vínculo tan íntimo que hay, tiene que ver con la propia religión esta de sintoísta. Uh -huh. La religión sintoísta es una religión que impregna toda la vida cotidiana de, de las personas, o por lo menos así se buscó. Era la religión que ma mantenía una especie de cordón umbilical entre el Estado y el individuo y que fue precisamente lo que hizo que se potenciara la figura del, del emperador, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿eh? porque antes del siglo XIX el emperador era una figura bastante vacía bastante vacía, era una figura bastante simbólica eh, el poder real estaba en manos de los shogunes que eran como los los caudillos, eran como los validos, algo parecido uh -huh. al, al valido que también se dio aquí en la, en la monarquía, por ejemplo en los Austria, y era que realmente el shogun era el que detentaba realmente el poder el poder práctico. El problema también es que El, el, los shogunes se fueron deteriorando fueron delegando también a otras personas el poder de Japón se fue atomizando se fue desgregando, el emperador quedó como invisibilizado pero siempre retuvo ese poder simbólico y el que en última instancia tenía que legitimar el poder de shogun y qué es lo que ocurrió que Japón se colocó un poco a merced de las grandes potencias eh, europeas o de, también de Estados Unidos y ese temor siempre a ser invadido fue lo que potenció un gran nacionalismo Una concepción muy etnocéntrica, hasta el punto de pensar de que Japón era un país y un pueblo superior al del entorno, y es lo que luego derivó en todo ese militarismo que acabó en la Segunda Guerra Mundial. Y fue lo Por que potenció es la figura el, del emperador también. Lo que, lo que potenció, lo que le llenó de contenido político, porque hasta entonces tenía un contenido muy simbólico nada más. Y por eso es el sol naciente, ¿no? Bueno, el sol naciente ah, no. viene, viene de más antiguo, el sí. sol naciente viene de... Bueno, evidentemente, pero, no, pero eh, me, se fortaleció esa idea entonces, Claro, ¿no? es decir, de, el, hay un origen, un origen mítico que además hemos podido ver eh, a través de la ceremonia, porque la ceremonia se ha retransmitido, la ceremonia realmente, estamos hablando de la ceremonia de sucesión, Porque luego viene la ceremonia de coronación, que va a ser un evento público donde habrá representantes de unas 200 canaciones, se calcula, y esto será creo que en octubre. Pero lo que hemos asistido ahora ha sido simplemente una ceremonia privada, que ha sido la entrega del poder de una familia. Es uh -huh. un poco esto. Y ahí aparecían tres elementos muy, muy interesantes, tres símbolos que no se pueden ver, que ni siquiera en principio el emperador puede verlos que son el equivalente pues como cuando aquí se entrega la corona, o se entrega también pues la cruz, o se te, se entrega un bastón de mando, etcétera. ¿no? Allí hay tres elementos que son los que forman parte de la, de la tradición y del mito. Y el mito lo que dice es que había dos hermanos, que son dos kami, que los kami son las, las deidades fundamentales que hay en la religión, en el sintoísmo, Y estos dos hermanos, eh, estamos remontándonos como al 600 Cristo, según la, la leyenda, que también aquí la cifra es simbólica, pero estos dos hermanos se pelearon eh, y son lo, una, uno de ellos, la hermana, es la, la diosa del Sol, la diosa solar. Y esta hermana es la que hizo entrega de alguno de los objetos al primer emperador de Japón, uh -huh. en un tiempo, como digo, mítico, que no hay manera de contrastarlo históricamente. Los tres objetos que se entregaron fueron una espada, fueron un espejo y unas joyas que se piensa que son como una joya que tiene como una forma de coma, ¿no? se supone como nadie la ha visto, supuestamente, pues bueno, hay diferentes descripciones, y esos tres objetos, cada uno rep representa alguna de las virtudes que tiene el monarca. Y eso es lo que se ha hecho lo que se ha hecho ahora mismo la entrega en el, en el palacio. ¿no? Entonces, pero como te digo, es, tiene que ver mucho con que esta diosa es una diosa solar, uh -huh. con que también se estaba copiando, que en China... Había también el emperador, también estaba regido por el sol, pero esto es de alguna manera en esa competencia entre dos grandes naciones, a ver quién, digamos, tenía el sol más grande, sí. pues ellos se pusieron el sol naciente, pues el que claro. estaba más al este, ¿no? Siempre en todos los eh, sitios, eh, los reyes en, en Europa, eh, los emperadores en Asia, en ese caso en Japón, eh, tienen un aura divina, se consideran casi dioses en la tierra pero esa metáfora aquí, allí es una auténtica realidad, se lo han creído y siempre el pueblo lo ha creído, que son unos dioses en la tierra, aunque este emperador ha roto un poquito con esa aura divina. Bueno, a ver, ahí hay como te digo ha habido fases, eh, durante un tiempo eh, la figura de, del emperador, pues hasta el siglo VIII, como te digo, no, no está muy clara, ni siquiera sabe muy bien el origen, se habla de que hay una especie de primer reino, que es el reino de Yamato, que es el que unifica el país y a partir de ahí surge la figura del emperador, posteriormente sí que ya se empieza a establecer como que, como recibe estos objetos de, de la divinidad, pues de alguna manera queda ya como se establece un vínculo, un vínculo celeste, pero realmente eh, durante gran parte de ese tiempo, durante casi 14 siglos, el emperador, como te digo, era una figura bastante simbólica, ¿no? Un poco estaba en, en la sombra se la protegía, se la invisibilizaba, se la llenaba de, de ceremonial, pero el poder efectivo lo tenían sobre todo los hogunes. ¿Qué es lo que ocurre a partir del siglo XIX con eso, que ese contexto que estábamos comentando de, de presión del entorno, de amenaza constante casi de paranoia de que van a ser invadidos y de hecho van a ser bombardeados por los norteamericanos y van a forzar un, un acuerdo comercial? En ese momento la figura del emperador se blinda y se retira el poder de, lo, de Shogun. Ahí, ahí surge ya una serie de intelectuales, pero también de, de señores feudales que dicen que ya no puede seguir ese poder tan fragmentado, hay que ir a la concentración de poder, hay que ir a la modernización del país, es cuando llega la, la dinastía Meiji y entonces se produce la industrialización y se empiezan a introducir todos los grandes avances occidentales, incluso se cambia la moda, la vestimenta, pero en cambio, como contrapartida para defenderse, para que no se pierda la esencia de Japón, se potencia la figura del emperador y se le da mayor mayor eh, divinidad. Es ahí cuando se produce una divinización que incluso consta en la primera constitución de la dinastía Meiji. Uh -huh. O sea, hay figura que realmente es una entidad sagrada, que, que todo el mundo le tiene que jurar lealtad, que existe ese vínculo divino, y es cuando se expande sobre todo la religión sintoísta, hasta el punto de que bueno, en las, en las escuelas, en los libros de historia hasta el año 45, hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, los libros de historia arrancaban con la frase de que la diosa Materasu, que esta era esta diosa solar, fue la que le entregó los eh, los objetos sagrados a, al primer emperador y a partir de ese momento se estableció ese vínculo, de, ese vínculo divino. De hecho, incluso si no tiene esos objetos sagrados, y no se celebra la ceremonia con esos objetos sagrados, no pues, no se le reconoce la entidad de, de, de la categoría de emperador. Y hay un hito muy importante que es eh, cuando se rinde el emperador de Japón, cuando se rinde a los americanos, que jamás creo que se había escuchado la voz, y entonces es como que humanizan ¿no? ese, ese dios que era el, el emperador Hirohito. Sí, porque el tema estaba en que, bueno, es que claro, to todo cambia a partir de, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, cuando evidentemente pierden los japoneses, una de las condiciones de la rendición es que, bueno, es una rendición incondicional, pero... Ahí es MacArthur el que el que lleva un poco la pauta de todo esto, que además MacArthur seguramente tenía en ese momento tenía ciertas aspiraciones a ser presidente de los Estados Unidos, que luego lo fue también otro militar como Eisenhower, o sea que no, no iba desencaminado, y él también quería hacer méritos para, para ir a las elecciones. Entonces eh, él es el que se encarga realmente de gestionar todo lo que es la figura del emperador en a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente la primera vez que se le escucha, incluso con gran sorpresa para muchas personas, porque vieron que, que realmente incluso la voz no era demasiado agradable o no demasiado una, una voz así muy como radiofónica casi ¿no? sino que era bastante normal, bastante mortal y luego además utilizó una especie de jerga Bastante es que, que sean reyes, ¿eh? Sí, bueno, pero, pero existía segura Bueno, hay que, hay que sí, recordar sí, sí. que estaban Divino los, de los kamikaze. Bueno, y... yo, yo os comenté que hay un hay un santuario, que es el santuario militar que hay en sí. Tokio, donde se están enterradas las principales figuras de militares de, de Japón, de la historia de Japón. Y allí hay una de las vitrinas que me llamó mala atención, fue las cartas de los kamikaze. Y las cartas de los kamikaze eran cartas no solamente de los de los soldados que iban con los aviones y se estrellaban contra los barcos eh, estadounidenses, sino también de las propias madres y de familiares cercanos de esos kamikaze. Y todos daban las gracias al emperador de por de, de inmolarse Por, por, en su nombre. O sea, que estaban realmente, había esa conciencia ¿no? y esa, esa lealtad tan estrecha. ¿Qué es lo que pasa a partir del año 45? Que llega MacArthur y MacArthur manda hacer una constitución, bueno, por presión también de los Estados Unidos, que es el, el la potencia que creo que llegaron a tener 400.000 soldados allí, o bueno, una barbaridad de soldados, desembarcaron en, norteamericanos desembarcaron en Japón. Y en siete días tienen que hacer la constitución y la hacen militares la hacen militares. Se, hay una anécdota de la, una de las secretarias que, que estaba trabajando en la constitución en esos siete días que va a una biblioteca de, de Tokio, de las pocas que estaban en pie, coge eh, libros de derecho y de constituciones de diferentes países del mundo y con esos textos hacen la constitución de Japón en una semana. Porque lo que tienen muy claro es que quieren tiene que ser democrático, tienen que quitar todos los privilegios a los nobles y lo único que hacen es salvaguardar la figura del emperador pero siempre y cuando él mismo ya asuma que no es divino y en la, en la Constitución tiene que quedar así. Hay una película que es eh, reciente, que es, vamos, ahora está también en las plataformas y tal, que se llama Emperador y que la protagoniza Tommy Lee Jones y eh, Ma Matthew Fox, el de Perdidos, el protagonista de Perdidos. Y lo que narra es justamente eso, el, el debate que tienen de si hay que juzgar al emperador por crímenes de guerra o no. Porque en Japón lo que ocurrió es que, al igual que ocurrió en Nuremberg, En Japón y hubo unos juicios, los juicios de Tokio, donde determinados militares fueron eh, también acusados y condenados a muerte por crímenes de guerra. Y al emperador se le dejó a un lado porque entendían que la única manera de llegar a la transición y de que la... Porque era sagrado y divino no se le podía tocar. No, no, no. Eh, no, no, no, no. ilegalmente no, no, no, no. no Porque era, era una manera de evitar que se te rebelara el pueblo. Porque claro, ahora claro. Japón iba a quedar invadido de hecho estuvo, fue, estuvo bajo y sigue estando hoy en día, ¿eh? Tutelado por Estados Unidos. Mm. Hay que recordar que Japón En principio, esto es también una paradoja, Japón no tiene ejército. Es decir, sí, es verdad. vamos a explicarlo porque no tiene ejército, pero es el quinto ejército del mundo. Es decir, después de la Segunda Guerra Las Mundial, la. Constitu japonesas. Bueno, ahí lo que ocurre es que eh, la Constitución dicta que no puede tener armamento mm. y entonces se pone bajo la tutela de la seguridad de Estados Unidos. De hecho, tiene allí bases Estados Unidos. ¿Qué ocurre? La Guerra Fría y ocurre la Guerra de Corea. Y entonces lo que se va haciendo es que Estados Unidos va concediendo la posibilidad de que Japón pueda tener un ejército para la autodefensa. Y sobre todo sea una gran base logística para los Estados Unidos frente a Corea y ahora también frente a China, que es la gran potencia que ahora mismo hay en esa, en esa zona. Entonces eso es lo que ha hecho que haya crecido poco a poco el ejército. Entonces eh, lo, eh, ahora mismo es una figura absolutamente simbólica. Se supone que realmente esa constitución destronó al emperador Eh, realmente solamente funciona como no tiene ningún poder ejecutivo salvo alguno que le concede lo que sería el equivalente a nuestro Congreso que es la dieta uh -huh. tiene una serie de poderes que le conceden pero bueno de, de puro protocolo ¿no? por ejemplo aquí a, a España el, el ahora emperador pero entonces príncipe ha venido varias veces a España ha aprendido español ha estado estuvo en la expo eh, del 92 estuvo estudiando en Salamanca También, o estuvo por lo menos eh, un verano aprendiendo español. Y, y luego estuvo y en y Gauria, Coria, río, Coria, claro, que claro, hay los descendientes, ¿no? Viendo los descendientes de que en el siglo XVII, de una embajada japonesa, ¿no?, que vino aquí también a hacer una serie de acuerdos comerciales en el siglo XVII, eh, con Felipe III, pues estuvieron recorriendo el Guadalquivir, se reunieron en la corte, y, y al final no hubo acuerdo comercial pero parte, que se calcula que con, con torno es 15, una cosa así, se quedaron en Corea del Río, parte de esos japonesas, porque eran cristianos. Y en ese momento, en Japón, empezaban las grandes persecuciones contra los cristianos en en la isla, en las islas. Y entonces eso fue lo que hizo que, que finalmente se quedaran aquí y adoptaron como apellido, el apellido Japón. Porque, claro, el apellido que ellos tenían pues parece ser bastante complicado y entonces se quedaron con ese apellido Japón y todos los que se apellían Japón... Y de ahí se el torneo de fútbol, Japón-Sevilla... Por ejemplo... Claro. Y, Una de las cosas eh, que han ocurrido en este tiempo con esta aplicación, una de las cosas eh, destacadas, y lo, lo comentabas en cierto modo eh, tú al comienzo, es que hemos sentado, no en cierto modo, sino en la realidad, es que esto ya es en realidad, aunque eh, pueda parecer mentira, pero en una nueva era, ¿no? Sí, bueno yo Se te... ha acabado una y ha empezado otra claro, oficialmente. La etapa, cada vez que hay un nuevo emperador, se, se adopta el nombre de una nueva era. Ese nombre de la, de la nueva era se suele sacar de una serie de textos tradicionales que habitualmente eran textos tradicionales de literatura china. Por ejemplo, la anterior era se llamaba Heisei, que significa eh, algo así como paz eh, por todas partes o en todos lados. Y la actual, la que decíamos antes, era, es Reiwa que es bella armonía. Y, y la diferencia es que ahora esta denominación no se ha extraído de textos tradicionales chinos, sino que se ha extraído de textos de literatura tradicional japonesa. Eh, ¿Qué es lo que va a suponer esta nueva era? Pues no se sabe, porque como decimos realmente competencias no tiene, salvo mm -hmm. las que de vez en cuando le concede casi como embajador, le concede la, la dieta japonesa. Sí que esperan que se mueva algo porque tienen un problema con la sucesión. Ahora mismo el, el primer sucesor de, de Naruito, del actual emperador, no es su hija... ...porque allí está prohibido que la sucesión venga por línea femenina, o sea que sea una mujer. Eh, de hecho, incluso hasta la, la constitución del 45 los emperadores solamente se podían casar dentro de determinado círculo de familias. Y esto estaba dentro de la Constitución Meiji. ¿Hasta cuándo? Hasta el 45. Anda ya, hasta hoy. Bueno, bueno no ahora ya se ha habido incluso casos sí, sí, de una, sí, un claro, familiar que se declaró prevella y Sí, tal, sí, sí, y sí, sí. Se sí, está sí, modernizando sí. Anda mucho. Anda ya, que se van a modernizar. <risa> si son emperadores. Pero ahora resulta que el, el descendiente... Si se si quiere modificar, eh, que se vayan. Sí, bueno... Eso sí sería bueno, moderno. no, no, ha habido alguno, no recuerdo quién, pero ha habido un familiar eh, directo que, que, al casarse, se ha salido. Evidentemente se ha casado con una plebeya y ya se ha tenido que, claro, que abandonar sí. la corte, ¿no? uh -huh. Pero bueno, el caso es que ahora mismo el descendiente, a, a, como decimos en Aruito, es el hermano, es el hermano. Entonces hay bastante presión para modernizar ya en este sentido también la legislación, cosa que también, bueno pues aquí se debería, se debería hacer. Eh, y es que cambiar la, la constitución para que se ya pueda perfectamente la hija, que ya la tienen. Porque además incluso la mujer de, de Naruto que es Masako, tiene una depresión. De le dura, que le dura muchísimo. Le dura muchísimo porque por una de las razones que, que se aduce esa depresión es por la presión que ha sufrido para tener un descendiente, Barón. un varón. Una de las cosas que hizo el anterior emperador eh, y que un poco eh, nos hacía pensar que, que se quitaban ese aura mágica, esa aura legendaria. Cuando digo aura mágica no lo digo con ningún. Eh, en sentido de que fuera una virtud. Pero permitió las fotos eh, por primera vez, porque era una forma de no robarle el alma, de Y esas eh, creencias eh, mágicas que había sobre ellos, sobre los emperadores, existían entonces. Él permitió las fotos, que se le pudieran hacer fotos. Bueno, había muchas. Muy, bueno, en la primera foto digamos que no le quedó más remedio porque se la hizo MacArthur, se la hizo con MacArthur casi a traición. Es decir, eh, ahí hubo una especie como de solución de compromiso porque cuando llegan las tropas norteamericanas a Tokio el emperador seguía en el palacio y seguía protegido por su guardia. ¿no? Entonces, bueno, las, la, el gobierno había cedido, había ya fi, firmado la, el armisticio, pero sin embargo estaba un poco la autoridad blindada, como digo, un poco invisibilizada del, del emperador. Finalmente, la solución que hacen es para que, no, como no podía entrar y se vería como una ofensa que MacArthur hubiera ido al palacio real a ver al, al emperador, Y también hubiera quedado muy mal desde el punto de vista de Estados Unidos, que era la potencia que realmente estaba ya ocupando y tenía, detentaba el poder real en Japón, lo que se hizo fue que el emperador fuera a la casa de MacArthur y de esa manera eh, se vio como una especie de visita social, de acto social. Entonces ahí es cuando se le hace una foto... Que en principio no se le debería haber hecho, porque tú al emperador no lo podías mirar a la cara. Uh -huh. De hecho, era muy habitual que cuando salía con el coche o un poco el, el emperador, cuando se desplazaba, pues la gente se le daba la espalda, que no es un signo de como aquí, que puede ser... ¿no? Un, de un, mala como, educación ah, una ofensa ¿no? todo lo contrario ahí es precisamente que no le, no le debes mirar ¿no? es un es esto de, de que le, le y entonces ahí lo mismo no le podían mirar a los ojos te tienes que colocar una determinada posición bueno hay toda una pompa un ceremonial como también aquí eh, ha existido hasta hace no demasiado tiempo y entonces sí que estaba rodeado de toda esa de toda esa aura que tú señalabas mágico ¿no? este ya en cambio eh, los dos últimos emperadores el príncipe también han aprendido idiomas han viajado por el mundo se han relacionado puedes hablar con ellos directamente en principio bueno, ya tienen otro... Eh, ¿Qué eh, pasa? Eh, ya, pero fíjate ya, ya que curioso. Incluso, incluso se ha modernizado tanto que son méritos. No, pero una, una cosa curiosa. Tú les preguntases, ya salía el otro día, leí una noticia que decían si la gente sabe cómo se llama el nombre de pila de, de Hiroito. Sí. Y la gente no lo sabe porque le tratan siempre por el, por lo el de emperador, emperador ¿no? que es tenio, claro. ¿no? el nombre que, es, que se usa. Y le tratan así, o sea, realmente sigue habiendo esa referencia, esa reverencia al, al emperador ¿no? y se le llama por el cargo, por la institución que encarna, más que por el nombre propio. Eh, si hay una persona y una figura en la historia de Europa, en la historia de España, que se parece a un emperador eh, porque tiene un poder y tuvo un poder inmenso sobre todo el mundo... Eh, el sol no se ponía en sus eh, sesiones, ¿no? Si hay algo parecido, eh, nos tenemos que remontar a la figura de Carlos I, sobre la que, sobre la que aparece un, una entrevista contigo en la revista Historia, ¿no? Sí, bueno, claro. Y la de figura de Carlos I, rey español, bueno, rey español, eh, pri, Carlos I de España, Carlos V de Alemania dueño emperador. de todo el mundo, el emperador era conocido así. Lo que pasa es que yo creo que tenía, tenía más, mucha más capacidad de acción y de decisión que, que los emperadores japoneses, porque como te digo siempre han estado, o sea, Japón ha sido un país que ha estado siempre muy Muy, se decía que prácticamente solamente se unían cuando les atacaban. ¿no? Eh, mientras tanto siempre estaban con señores feudales, con guerras intestinas y sí que se buscaba un poco salvaguardar al emperador para que no se implicara en esas luchas muchas veces de linaje. Se quedara así como una figura simbólica, ni siquiera como arbitraje, como, como un árbitro. Pero, pero, como te digo, no tenía ese poder ejecutivo que sí que se sabe históricamente que tenía la capacidad de decisión y de mando y de ir incluso a, a la batalla que tenía Carlos I, ¿no? Y es ese aura también eh, divina, porque en cierto modo también era eh, Carlos I como un dios en la tierra. Carlos I era el brazo el brazo de la, de la iglesia en la tierra. Se creía, evidentemente, que, que su destino estaba regido por la providencia. Y, de hecho, bueno, pues algunas de las actuaciones, que. igual que le pasa a su hijo, a Felipe II... Eh, pues que pensaban que realmente estaban de alguna manera determinadas por Dios y eso les hacía a veces pues ser demasiado audaces o temerarios porque aun no teniendo las cosas demasiado claras para hacer una iniciar una empresa o llevar a cabo un ataque, pues como pensaban que tenían a Dios de su lado, pues les llevaba un poco a, a eso, ¿no? Fíjate que hay una, hay un paralelismo, no es con con Carlos I, pero sí con Felipe II, que es el caso de la Armada Invencible. Eh, Japón, en un momento dado, en el siglo XIII va a estar a punto de ser invadido por una flota, ¿Sí? una flota del Imperio mongol, hmm. y va a ser una gran tormenta, lo que va a impedir que esa flota llegue al final a desembarcar en las tierras de las tierras niponas. Y curiosamente, de ahí es donde va a venir el término kamikaze, que es viento divino. Viene un poco en conmemoración al viento divino que, que interno. Entonces es lo que luego se va a utilizar en la Segunda Guerra Mundial no como, como consigna de que realmente es ese viento divino, que bueno, ahí no era tan divino, eran los cero japoneses sí. cargados de bomba y, contra los portugueses. Y recaudaba y las... muchos impuestos, como Carlos I, también los emperadores. Lo, más, más que el emperador, el emperador tenía un pequeño feudo, tenía un territorio, y luego tenía derecho sobre ciertas tierras comunales, pero luego realmente eran los los eh, Sogun, ¿no? y luego el resto de, de familias que estaban allí, que eran las que realmente, era un Japón muy feudal, que eran los que realmente recaudaban y tenían control sobre, sobre la población y sobre los recursos y luego también tenían su propia legislación era lo mismo tener un por ejemplo eh, tenía, había un derecho también ocurre aquí en España durante mucho tiempo un derecho para los nobles distinto para los samuráis diferente que de, de, para los plebeyos ¿no? o sea eso existía hasta que llegaría la constitución del 45 que introduce claro las costumbres occidentales ¿no? esa Occidental. entrevista contigo se encuentra en la revista historia esa entrevista sobre el emperador Carlos I con Juanjo Sánchez Oro Juanjo Bienvenido a una nueva era... Pues ahí estaremos, pues a llorar, baby. <risa> que ya estamos en ella, estamos en gracias, ella. A gracias a la abdicación. Vamos a ver si hay un, un tema todavía pendiente que no está muy claro si el nuevo emperador lo va a hacer o no, que es la famosa cuestión de pedir disculpas, de alguna manera, por lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en, en China y sobre todo, bueno, y en Corea también, ¿no? Esas mm. matanzas, esos abusos que hicieron contra la población, que parece que es que ellos sí que lo han exigido a Estados Unidos con el tema de las bombas atómicas, Pero, sin embargo, ellos son bastante recelosos de hacerlo con los países que perjudicaron. Juan José Chetoro, muchas gracias.